Sabes con quién? Con la bibliotecaria Andrea, ¿qué es? Que labura en la Biblioteca Popular de Toái. Nos quedamos con muchas ganas de hablar de la Popular de Toay porque en diciembre cumplió 100 años. Ahora la recibimos para que nos cuente cuál es la vida diaria de esta hermosa biblioteca que hay en la ciudad de Toay. Buenas tardes, Andrea. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo eh, Bueno, desde ya un millón de gracias Por ponerte en contacto con nosotros eh, Es un gusto Y bueno, por ahí Creo que la idea de, del llamado Es poder socializar las actividades que desarrollamos Desde la biblioteca Y eh, bueno, los horarios eh, No sé si querés preguntarme O querés que yo desarrolle eh, Las actividades que estamos llevando adelante De lunes a viernes Sí, sí. Estamos bien, te comento eh, Nosotros, eh, la biblioteca La biblioteca funciona en el horario de mañana, de 9 y media a 11 y media de la mañana y de 15 y 30 a 19 y 30 por el turno tarde. Eh, el turno mañana está atendida por integrantes de la comisión directiva. Bueno, en el turno tarde. Eh, estoy yo atendiendo en forma conjunta con cuatro personas de la comunidad que desarrollan un tareas ad honoren dentro de un proyecto marco de inclusión eh, hace tres años que ellos vienen acompañando el trayecto de la biblioteca y eh, bueno la verdad que realizan una tarea digna de elogio eh, esto empezó con una propuesta desde la escuela y bueno que hicimos extensiva con el tiempo eh, con respecto a las actividades que llevamos adelante, tenemos diferentes talleres, eh, algunos son con alguna pequeña remuneración y otros eh, totalmente gratuitos. Eh, los días lunes tenemos... La pasantía laboral, como te decía anteriormente, con estos cuatro chicos que desarrollan actividades, eh, en la, en, o sea, desempeñan diferentes actividades, como lo que es la carga en las bases de datos, llevan el control de inventarios, el sellado de las obras, eh, bueno, diferentes actividades. Eh, la verdad que me gustaría este... que algún día puedan visitarlos y verlos este... en acción, porque realmente se lo merecen. Eh, este sería el taller integrado, recibir... Andrea. Tal cual, sí, son personas mayores de edad. Eh, las personas que lo integran son Hernán, Eli, Juan y Matías. Muy bien. Y lo más loable es que lo desarrollan totalmente a donores. Bueno, le contamos a la audiencia la pasada. Que la Biblioteca Popular de Toay está en la esquina de Roque Espeña Peña y Sarmiento, es una papa, llegar es re fácil, venís por la 9, doblás a la izquierda cuando llegás a la plaza, porque así sí se puede doblar a la izquierda, y después de que termina la cuadra de la plaza, una cuadra más hasta que llegás a la Sarmiento. Ahí a la derecha tenés en una esquina hermosa a la Biblioteca Popular de Toay. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se te ocurre si te pido que la describas un poquito? Porque es verdaderamente linda la, la Biblio. Sí, la verdad que tanto lo que es el espacio físico como el material bibliográfico que pueden encontrar en ella es, eh, la verdad que es hermoso. Yo trabajo en otra biblioteca, pero bueno, eh, yo creo que esta biblioteca particularmente tiene, qué sé yo, mucha afluencia de usuarios. Tuy tiene eh, En esta biblioteca tenemos casi 300 usuarios activos. Eh, es o sea, para lo que son las bibliotecas, eh, por ahí es como que suelen estar como más quietitas y demás, eh, bueno, nosotros tenemos mucha afluencia de público, eh, lo que hace que la biblioteca esté en constante movimiento, eh, y en cuanto a, a lo que es el lugar, es muy cálido, muy luminoso, eh, la verdad que los invito a todos que puedan acercarse y que puedan disfrutar de este edificio, nosotros tenemos un lema que la biblioteca es de todos y para todos, así que la verdad que pueden venir a utilizar la sala de lectura, la sala de referencia, tenemos algunos juegos que también pueden venir a pasar la tarde, un patio sumamente cálido para que puedan venir también y, y disfrutarlo. Eh, y Andrea, en... si tenemos en la audiencia a alguna persona que es muy selectiva y que le gusta revisar y revolver y buscar títulos, ¿qué le podríamos decir? ¿En cuántos libros más o menos anda la Biblioteca Popular de Toaí? Eh, contamos con un fondo bibliográfico de 35 mil volúmenes. 35 eh, mil. Qué buen número. Ahí tienen, chiques. Vamos. A quienes gusta leer, además, se pueden ir a sentar un rato en este lugar que, como nos dice Andrea, es súper, súper agradable y muy luminoso. Está buenísimo para quienes conocen, Andrea. Eh, yo tengo el gusto de haber andado por ahí, de andar, de acompañar a, a una criatura que tomaba... Hasta el año pasado, no sé si habrá volverá este año, el taller de dibujo que estaba muy bueno, orientado hacia, también hacia el, el cómic y demás. Este, y ahí también le podemos contar a la audiencia, Andrea, hay, por ejemplo, actualmente eh, talleres eh, de... Eh, ¿Mosaiquismo puede ser o estoy... ¿Cómo es? ¿Cómo Bien. es? A ver. No, estás acertado. Mira, los días lunes eh, tenemos un taller a cargo de Rosa Minardi, eh, bueno, también destinado para niños, eh, jóvenes y adultos, eh, en el turno tarde. En el turno mañana tenemos las clases gratuitas de apoyo eh, para nivel primario a cargo de la um, docente Liz Ollier. Este taller es totalmente honorem. Los días martes, Rosita replica otro taller también que se llama eh, Abro palabras. También tenemos el taller eh, de yoga a cargo de Giglia Irtz. También eh, este se dicta los días martes y jueves. Después los días miércoles tenemos, como mencionabas anteriormente, eh, el taller eh, de dibujo a cargo de Alberto Di Francisco. Y eh, volvemos a tener también clases de apoyo gratuito en el turno mañana. Hay una nueva propuesta de eh, que se llama Somos Dulas, eh, Doulas, como quieran eh, mujeres en Ronda, de, de Alfonsina Ibáñez. Y después los días jueves también tenemos el taller de mosaiquismo a cargo de Belén Morteriu. Y los días viernes estamos próximos a comenzar un taller de electroarte eh, a cargo de Laura Urbanis todo lo que tiene que ver, es destinado para mujeres. Eh, Electroarte, a la flauta acá, a, atención, eh, señoras, señoritas, para anotarse en un taller que está por comenzar. Es que es un taller de electricidad domiciliaria con arte. Ya, ya me dan ganas de anotarme a mí, Andrea. La verdad o sea, es la verdad que... que la propuesta es muy innovadora y la verdad que, eh, bueno, esperamos contar con... Con, con gente que realmente lo quiera tomar, porque la verdad que la propuesta es excelente. Eh, yo la verdad que debo reconocer que me tomó por sorpresa, porque por ahí eh, la fundamentación del proyecto es darle, suponte, cómo hacer objetos e iluminarlos desde la iluminación de un cuadro, hacer veladores, bueno, la verdad, y que la que lo dicte también sea una mujer, eh, la verdad que me tomó por sorpresa. Está buenísimo. An también... Andrea, son un montón de personas. ¿Cómo se labura eh, con tantas personas? ¿Cómo, ¿Cómo surge la organización? Porque hay espacios, hay horarios determinados, hay días para una actividad, para la otra. ¿Cuántas personas andan alrededor de la biblioteca de TOAI brindando todos estos servicios sociales? ¿Y cómo se organizan, Andrea? A ver... Y este, taller, o sea, estas actividades se pueden desarrollar porque hay un compromiso también de la comisión directiva. Eh, entonces, por ahí, cuando uno tiene equipo de trabajo, uno puede eh, llevar adelante estas actividades así, y con tanta demanda de, de gente y circulación de gente también. Eh, es una comisión abierta, siempre tomando las propuestas de la comunidad o sea, nosotros cedemos los espacios para todas aquellas personas que quieran venir a dictar talleres no, tenemos, no le cobramos o sea, alquiler ni nada, solamente invitamos a aquellas personas que tomen el taller que se hagan socios eh, y que realmente es una ayuda social porque la cuota es de 100 pesos mensuales eh, y aprovecho también la nota para hacer extensiva la invitación a todas aquellas personas que quieran venir a la biblioteca a colaborar, eh, a utilizar los servicios, eh, que se hagan socios. Eh, como te comentaba, el fondo bibliográfico es excelente, muy rico. Eh, trabajamos con préstamos interbibliotecarios en caso de que por ahí no contemos con el material que ellos solicitan. Muy bien. Eh, así que, y me faltó, volviendo a los talleres, mencionar un taller de intervención de prendas que también lo desarrolla Karen Salvini, eh, los días viernes. Muy bien. Y, bueno, para darle un cierre también a lo que son la, la, las actividades. Y como te mencionaba anteriormente, por ahí si hay algún tallerista que quiera venir a, a brindar algún taller, que cuenta con el espacio, vamos a acomodarnos ¿no? de manera tal que también pueda eh, dictarlo desde la biblioteca. Tal cual, tal cualmente. Seguramente hay alguien que se está notando. Estamos hablando con Andrea, que es de la Biblioteca Popular de Toay, de todas las actividades que allí se realizan. Una biblioteca con mucha, mucha vida. Eh, no sé, ¿hace cuánto que estás, Andrea? Eh, laburando en la popular de Toay, pero eh, a, aparte de decirme hace cuánto que estás ahí, contame, por favor, eh, alguna partecita de la historia, no solo de la Biblia, sino del edificio sí. que ocupa, ¿crees? A ver, disculpame un minuto. ¿Cómo no? Dale. Ahí, hay, hay, por supuesto... Claro, justo, tenía una usuaria desde hoy mirándome... Está bien, está bien, atende. Esto es para, esto es Radio Verdad. Es para que veas que no hay ninguna engañapichanga pichanga acá y estamos hablando con <risa> no, una bibliotecaria perdón, que está laburando en la biblioteca. No, no es que bien. es, es justo una actriz. La nota y que había venido una usuaria y nada, pobre. Está perfecto, Andrea, que la atiendas, digo. Eh, bien, che, nada, te preguntaba por cuánto tiempo tenés ahí y este, que me cuentes algo de la historia, pero además, bueno, hablame también, o háblanos, contanos, eh, qué se siente ser parte de esta biblioteca que verdaderamente es popular y que tiene tanta vida, Andrea. Bien, eh, mira, yo hace aproximadamente siete años que me desempeño en la institución. Eh, bueno, hemos tenido momentos eh, diferentes, hemos pasado por diferentes momentos porque las comisiones se van renovando eh, y por ende eh, también eh, o sea, uno va por ahí... Eh, O sea, planificando diferentes actividades lo que, de acuerdo a, la, a las comisiones que te van tocando. Pero bueno, la verdad que para mí es muy satisfactorio trabajar en esta biblioteca. Yo no soy toallense, pero eh, soy de, una, de un pueblo muy chiquito y sé que las bibliotecas forman parte eh, de la comunidad eh, en cuanto a todo lo que es la parte de actividades culturales, se pueden proyectar actividades de extensión y yo las he podido llevar adelante en forma conjunta con, con, con, con esto que te mencionaba, con la, con la comisión directiva, que siempre se muestran abiertos a las propuestas de uno y, y a la comunidad en general, obviamente. Tal cual, tal cual. Che, ¿y qué sabes del edificio? Ahí ya con esto ya te dejamos que vuelvas a la actividad, pero la verdad que está muy bueno el edificio y, y está bueno mencionar un poquito de su historia, ¿no? bien en cuanto a la reseña histórica de esta biblioteca como ustedes saben el año pasado cumplió sus 100 años eh, la biblioteca en sus comienzos fue transitando por diferentes lugares de lo que fue la de la comunidad de Tuay, eh, tanto en, en clubes en edificios de casa de familias hasta que logramos instalarnos en esta sede propia en el año 1995 y eh, bueno eh, se hicieron obviamente todos los que eran las refacciones edilicias eh, y bueno con el correr del tiempo se fueron haciendo algunas reformas y demás, pero siempre se mantuvo eh, lo que es la fachada propia de, de la biblioteca. Tenemos los pisos de, del almacén de ramos generales que teníamos antes, el mobiliario que también contamos eh, tiene que ver con, con que data con muchos años, tenemos material bibliográfico desde, cuando, desde sus inicios de la biblioteca. Tenemos el libro número uno que se cargó en la biblioteca. O sea, eh, la verdad que en cuanto a su historia tenemos mucho para contarte. Tal cual, tal cual. Y 100 años este, parece parece, 100 años historia, parece fácil de decir, pero la verdad es que este, hay que amacarse 100 años y seguir existiendo como biblioteca y con esta sensación también de que se llena bien el nombre, Andrea, Biblioteca Popular de Toa. Y bueno, te dejamos, ¿eh? Te estamos muy agradecidos por este rato y te dejamos volver a la, a la actividad que, como habrán eh, entendido algunas personas en nuestra audiencia, eh, es bastante más activa de lo que algunas personas se imaginan la, el día a día, Andrea, de una persona que está en la biblioteca, ¿no? Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho la nota y hago extensiva la invitación a toda la comunidad de Toay para que se acerquen, que hagan una visita por, por el edificio, eh, están pegados en las puertas los horarios, las propuestas que tenemos durante, de lunes a viernes, y si alguno quiere venir y traer alguna propuesta para algún otro taller, como te mencionaba, o tiene alguna idea, o quiere utilizar el espacio para reuniones, para... Eh, bueno, para lo que se les ocurra, que se acercan, que, que entre todos vamos a poderle eh, dar una respuesta y que utilicen que esta biblioteca es de todos y para todos. Muy bien, así será, Andrea, y que siga sumándose el público en general y cualquier persona que ande por todo ahí que se mande de cabeza con la tranquilidad de que la biblioteca tiene un aire espectacular, es muy agradable y además está bien atendida con responsabilidad. Gracias, Andrea. Bueno, un abrazo enorme para todos y gracias por la nota. Un abrazo, <risa> que tengas buena tarde.